Por primera vez, el aborto se debate en el Congreso. Por primera vez, llega al Congreso nuestra lucha por su legalización. Claudia Mineiro, escritora. Cuando un sector de la sociedad se apropia de un símbolo, signo o palabra del que excluye al resto de la sociedad. Eso está pasando hoy, en la Argentina, con la palabra vida. cada vez que alguien dice, estoy en contra de la ley de interrupción del embarazo porque yo estoy con la vida, nos excluye a todos los que no estamos de acuerdo con eso y que sí queremos una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo. Me está excluyendo a mí, está excluyendo a 200 escritoras, está excluyendo a muchos de mis amigos, de mis amigas, a muchos de ustedes. Entonces, no permitamos que nos roben la palabra vida. Nosotros también estamos a favor de la vida. Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Los y las legisladoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia.